Hola, Jarchufín. Habrá llegado cansado, ¿no? Bueno, mientras te tomas un café, eh, yo voy a cumplir con lo prometido. Tengo un poema de Mario Benedetti que está muy bueno, que se llama Utopías. Espero que te guste. Dice así: ¿Cómo voy a creer? dijo el fulano. que el mundo se quedó sin utopías cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza cómo voy a creer dijo el fulano que el universo es una ruina aunque lo sea o que la muerte es el silencio aunque lo sea cómo voy a creer Que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada. ¿Cómo voy a creer? dijo el fulano, que tu cuerpo me engana, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos. ¿Cómo voy a creer, me engana Austral? Que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe si vos, me engana dulce, osada, eterna? Si vos sos mi utopía.